Y así voy hablando y veo y siento, y sé que tú, maldito encierro, eres el precio de aquellos días que vivíamos y aquellos deseos de vida y libertad que teníamos. Maldito encierro, no te das cuenta que desde antes vivías en nosotros, y fuiste tú quien a nosotros necesita, y ya para nosotros... Antes de empezar, estabas muerto, estabas muerto. Vete a tu nostalgia de haber existido. Lo nuestro ya pasó. Acabaste de desaparecer en la fuerza de nuestro deseo. Y ya hoy vivimos en el interior del corazón. Del corazón de nuestro pueblo. ¡Maldito encierro! ¿No te das cuenta que desde antes ya vivías en nosotros? Y fuiste tú quien a nosotros necesita. Y ya para nosotros antes de empezar estabas muerto está Estaba... maldito encierto